que pongan mucho cuidado Yo le digo a mis hijos que pongan mucho cuidado Tengan delicadeza y nunca digan la mentira Que sigan estudiando hasta que tomen sus grados Porque es la creencia que les dejo en esta vida Ay hombre, porque yo con mis grandes esfuerzos Hasta pasando necesidades Para sostenerles el colegio Aspiro a que sean profesionales Para que digas cuando tuve un puesto Eso se lo agradezco a mi padre Porque fue un hombre bueno y correcto Soy un hombre que no he tenido diploma y muchos que lo tienen no le saben dar valor, pero tengo la dicha de ser una gran persona y me siento orgulloso de ser un compositor. Hay hombre, okay. yo con mis grandes canciones, parece que he sentido un progreso. Y en cambio el que estudia es que lo pongo. hombre me vanita Isabel y loenzo si le hecho mal que dios me perdone por bien pecado yo home en confieso y cuando Y cuando ya mis hijos sean unos profesionales A rato me imagino que ya yo estaré muy viejo Por eso yo les pido que no le hagan mal a nadie Espero que mis hijos reciban estos consejos Hay hombre, y yo tengo mi esperanza Cuando ya ejerzan su profesión Y que digan con toda confianza Mi padre me dio esta educación Y si alguno de ellos Va a recordar mi tiempo de infancia, que aprendan a tocar un acordeón y me pongan una serenata, que yo la bailo con mi bastón y me pongan una serenata, que yo la bailo con mi bastón